Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Eh, David, eh, había unos focos eh, de incendios eh, en la zona de Chalileo. Eh, no sé si con esta lluvia ojalá se hayan apagado, pero bueno, contanos, a ver. Sí, sí, eh, bueno, estos incendios se declararon, eh, se desataron sobre la zona acá, como bien decís, de Chalileo, entre la, en la Pastoril, y, entre Pastoril y San Isabel, el, el miércoles a la noche, este el martes en la noche perdón, eh, por una tormenta que pasó, tiró bueno varios este, rayos y declaró desató varios juegos, eh, pero bueno, quedó uno activo eh, durante casi un día y medio más o menos estuvo, hasta que la lluvia que bueno que está eh, pasando por acá por en este momento por Santa Rosa lo, lo extinguió. Mm. Pero bueno, fue bastante importante porque si ustedes recordarán, el miércoles tuvimos un un viento del norte muy fuerte, más bueno, allá de que todos los días tenemos viento, pero también este día fue el del norte este, muy, muy fuerte y bueno, este, hasta que se pudo extinguir sobre las 21 horas aproximadamente del miércoles. Claro. Eh, con esas condiciones eh, meteorológicas de muchísimo viento, la tarea se debe recontra complicar, me imagino, para ustedes. Sí, es lo que tratamos, eh, o sea, la presencia del, de los brigadistas está, pero bueno, lamentablemente con semejante vientos es imposible por ahí eh, intentar un, un apagado completo, ¿cierto? Lo que se hace es ir trabajándolo de a poco para que no, no se expanda más, mm. pero bueno lamentablemente eh, con, la, con estos vientos y la temperatura sobre todo que hubo ese día, se resultó prácticamente imposible. Claro. Eh, gracias a la lluvia que pasó, ahí ya pudo extinguir. Mm. Eh, David, eh, ¿afectó muchas hectáreas? mira todavía no tenemos este, la, las imágenes satelitales, que mm. esto calculo que para el fin de semana ya van a estar. Lamentablemente con estos días de lluvia complica esto de poder observar. Claro. Pero sí, fue bastante porque eh, por el, como estamos Vamos a repetir, por esta acción del viento, sí. ¿no es cierto?, claro. este, se propagó muy rápido. Claro. Así que sí, deben ser este, unas tareas este, bastante importantes, pero no tengo la el número exacto. Claro, la, la precisión. Bien, eh, David, ¿en la zona había picadas, hechas, estaban mantenidas? ¿Cómo estaba? Eh, como para que ustedes pudieran trabajar un poco mejor. Y hay campos que sí y hay campos que no. Mm. Este, entonces este, también por ahí eso dificulta la tarea. Pero bueno, mm. lamentablemente igual... Eh, Este, con esta acción del viento es imposible, si tengan las picadas, este, las mejores picadas claro. prácticamente resulta imposible, porque el viento hace que una una chispa o una ceniza vuele este, más metros de lo normal y colabora, para una extinción colabora, sí. es eh, la verdad, pero eh, la acción del viento fue muy, muy fuerte. Es más, sobre última hora, cuando ya estaban este, prácticamente lo tenían cercado al fuego, el trabajo que había realizado el cigarista, Sobre última hora antes de la lluvia se dio vuelta el viento y se puso del sur. Este, también complicó un poco porque ya había había empezado, como quien diría, a ir hacia el lado de, de, la, de la provincia de San Luis. Y bueno después, gracias a la lluvia, se extinguió, pero el viento se dio vuelta y había arrancado hacia, hacia, hacia otras zonas. Bien. Eh, David, entonces eh, a esta hora se puede decir que no hay ningún foco activo. No, no, a esta hora, gracias sí. a Dios, no tenemos ningún foco activo, este, prácticamente la lluvia es generalizada, así que este, sí. por unos días creo que vamos a estar este, con este, esta lluvia en toda la Pampa. Bien. Eh, Hubo algún dato que difundieron ayer desde el gobierno provincial de lo que fue la temporada de invierno eh, para ustedes y bueno, para los incendios sí. acá. ¿Qué, qué nos podés contar? Eh, no sé si tenés algún dato. Sí. Sí, eh, bueno, eso es una estadística que saca la, la dirección a través de la parte técnica. Sí. Eh, entre el primero de mayo y el 18 de septiembre este, tuvimos 36.254 hectáreas afectadas. Mm. Eh, eso se distribuye en distintos departamentos, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero bueno, eso es, este, hay distintas ocurrencias, como son pueblos por ahí que se escapan por alguna... Eh, El tema prescripta que se hace y bueno, por ahí no, no tomar los recaudos necesarios o, o la, la, los medios como para que no se vayan a propagar hace que se, se, se extiendan el problema. Mm. También convengamos que tuvimos un, un invierno muy seco, este, entonces también eso colaboró a que por ahí este, tengamos este, esta cantidad de estrellas quemadas. Claro. pero bueno es un informe que realiza acá la, la sección técnica de la de la oficina bien eh, David y comparado con otros años cómo estuvo para ustedes eh, esta temporada de invierno que pasó eh, fue parecida eh, o... sí generalmente se ¿Sí? mantienen los números ah. este no es este mucho más eh, generalmente estamos ahí en ese promedio claro. es algo aproximado tampoco es que tenemos este pero más o menos está ahí eh, en números Aproximado a años anteriores. Claro. ¿Y el verano, cómo, cómo se espera? Digo, ¿Hay mucho combustible, como se dice, eh, o no? Y mira, eh, de las recorridas que se están haciendo, sí hay combustible, pero también hay mucho eh, mucho ganado. Este, entonces, por ahí nosotros eso nos colabora. Este año también tuvimos muchas mucho, mucho solicitudes de quema, que mm. también eso nos colabora. Este, así que bueno, hay que esperar. Eh, ver los informes cómo vienen y ver cómo resultamos en estos en estos meses que se que se avecinan nosotros ah, sobre todo la, el, el mes principal que tenemos es enero mm. eh, para nosotros es el más el más importante bien. así que vamos a ver cómo vienen las temperaturas que es un factor fundamental para para ver cómo cómo se desarrolla y, y a lo largo del año se hizo un en el tema picadas eh, ha respondido el productor eh, a hacerlas o o no Mira, desde la dirección eh, nosotros siempre solicitamos que se hagan este, las picadas. Mm. Eh, inclusive estuvo trabajando en, a través de la parte del gobierno en sí. picadas que son propias de defensa civil. Mm. En, este, en este, en estos meses se está por sacar otra licitación más para la limpieza de picadas, continuar con la limpieza de picadas. Este, es, siempre colaboran, pero este, por ahí hace un poquito más de falta. Sí. Pero sí, si, si se ha tomado mucha conciencia y se está por lo menos por lo que veo yo, como que el productor este eh, le interesa tener en condiciones su su campo. Exacto. Así que yo creo que sí, se está recorriendo y se nota que hay este, un interés en mantener las líneas picadas. Bien, bien David, eh, queríamos tener un panorama eh, de cómo estaba la situación hoy bueno, y lo que se espera. Eh, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no gracias. No, no, gracias a ustedes y cualquier cosa que necesiten a su disposición.